Mauro Mandiburo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Muy bien, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, no tenemos este grandes este novedades a esta altura del mes, como siempre, sí datos que se han publicado en los últimos días con un tema que ya es bastante recurrente y obvio como es Eh, cómo nos está yendo con la balanza de servicios con los países vecinos, Argentina- Brasil y también se publicó en estas últimas horas los datos de mercado de trabajo, empleo, desempleo, tasas de actividad y de ocupación, Al cierre de junio, concretamente junio año 2023, la tasa de desempleo se ubica en el 8,2%, en el interior es un poco mayor, 8,8, eh, se ha estado estabilizando en el rango entre 8 y 9% en los últimos meses, daría la impresión de que se mantiene en esas cifras, Cuando uno mira otros datos, encuentra algo quizás un poquito más preocupante. <ríe> Por ejemplo, la tasa de subempleo que mide aquellos que tienen empleo pero que o desearían eh, trabajar más horas o desearían tener un cargo con otro tipo de características, bueno, se encuentran en 9,5% para comparar en enero de este año, enero del 23, estábamos en el 7,2%. Y en la tasa de no registro al Banco de Previsión Social, el trabajo en negro, que en enero del año 23, el 31 de enero, se encontraba en 19,6% del total de trabajadores, hoy está en el 21,3%. O sea, lo que estamos viendo es un aumento importante en lo que va del año de eh, un, la precariedad un poco del, mer del mercado de trabajo si bien la cifra de desempleo no ha variado mayormente y, y, y fluctúa en el torno al 8,5% por encima y por debajo de esto si sí está claro que estos otros valores nos están diciendo que el mercado no está tan fuerte como uno podría pensar en primera vista si uno mira La interna, un dato que ha eh, comenzado a publicar el Instituto Nacional de Estadística, la, en Estados Unidos las estadísticas lo hacen hace se llama más tiempo, eh, aquí han comenzado a hacerlo en los últimos meses, eh, ¿qué pasa con la cantidad de gente que estaba en determinada situación laboral y luego cambia? Por ejemplo... Eh, hay 20.900 personas que pasaron de ocupados a desocupados entre el mes del 31 de mayo y el 30 de junio, y 18.200 personas que pasan de ocupados a inactivos, o sea, o se han jubilado o directamente ya no buscan trabajo. A su vez, de inactivos a ocupados... ¿Eh? O sea, la, la inversa son 23.300 y de inactivos a desocupados, que por algún motivo antes no buscaban trabajo y ahora sí lo están haciendo, llegan a 27.000 eh, personas y si vamos la, al número de Maldonado eh, el departamento de Maldonado se encuentra en una situación intermedia En cuanto al desempleo, por ejemplo la tasa de desempleo en Maldonado es el 5,9% y si uno mira los departamentos claramente se refleja el problema que hay en el litoral norte, Artigas, Salto Paisandú, Río Negro las tasas todas están por encima del 10% Artigas 14,7% de desempleo, Salto 13,8% de desempleo Paisandú 11,5%, Río Negro 14,9% de desempleo eh, Claramente ahí tenemos un problema ni siquiera estamos viendo ni el subempleo ni el no registro, si directa crudamente la cifra es bastante alarmante y es fruto de los problemas cambiarios que tenemos con Eh, Argentina y las consecuencias que han, eh, se han este eh, caído, han recaído sobre el mercado de trabajo. Las medidas que se han tomado han sido bastante tardías y muy pocas, o por lo menos no van al centro del problema da la impresión de que esto vino para quedarse. Y a propósito también se publicó en los últimos días por eh, CPA Ferrer los datos de turismo eh, receptivo y emisor emisivo entre Uruguay y Argentina Y bueno, y este está claramente reflejada la muy baja competitividad de nuestro país para con el vecino Argentina, en los hermanos argentinos, eh, en lo en el segundo trimestre del año 2023, estamos hablando abril, mayo, junio. Eh, turismo receptivo de Argentina entraron 278 millones y el emisivo, o sea lo que vamos nosotros a gastar en Argentina fue casi el doble, 478 millones de dólares, un aumento de un 55% eh, en el caso del turismo emisivo y si comparamos contra el año 2019, el que es el año prepandemia hay un aumento del 23%, o sea, en todos los valores que estemos viendo, es claro el aumento del gasto de uruguayos en Argentina y es clara la caída del gasto argentino en Uruguay y la balanza entera eh, en el semestre eh, asciende en el año móvil, perdón, asciende a unos 60 millones de dólares a favor todavía, estamos considerando acá el primer trimestre también, que es el fuerte del turismo de Sol y Playa, solo 60 millones de dólares se, se gastaron más en Uruguay que Uruguay gastó eh, en Argentina. Eso es 0,1% del Producto Interno Bruto, para que la, la audiencia tenga una idea, normalmente ¿sí? era eh, 15 veces más, el saldo favorable a nuestro país con respecto a Argentina eh, eso quiere decir no es otra cosa más que lo que vemos cuando pisamos eh, Buenos Aires o el, el, alguna provincia de Argentina donde Eh, la competitividad de nuestro país está este, hace varios años ya con complicaciones y los últimos datos esta semana otra vez hemos visto el dólar caer en nuestro país, está otra vez bajando eh, a valores que teníamos casi hace 15 20 días, lo cual oh, es otro elemento más para reforzar un poco lo que estamos diciendo en cuanto a la competitividad con Argentina. Parece que todos los astros se alinean para que Argentina siga siendo cada vez más barato con respecto a nuestro país, Jorge. Mauro, entendí bien. Eh, ¿Ya en el año 2019 era más lo que gastaban los uruguayos en Argentina que los argentinos en Uruguay? No, en el 19 el saldo era favorable a Uruguay en uh -huh. términos porcentuales el 1.5% del producto uh -huh. y hoy es favorable solo en el 0,1%. O sea, aún es favorable, pero es prácticamente estamos empatando a esta altura. Bien, Mauro, nos reencontramos contigo la semana que viene. Sí, con gusto, Jorge. Buena semana gracias, para todos. Gracias, igual para ti. Fre Frecuencia abierta.